Oye, pero esta noticia es del año pasado. No, de este. ¿Otra vez? Sí, porque la última encuesta de Plaza Pública c a d e m reveló que nuevamente la radio es la institución mejor evaluada por los chilenos. Por credibilidad, cercanía, confianza y sus contenidos. Además, por estar ahí cuando más la necesitan. Los chilenos, una vez más, premian el trabajo de cientos de radios que, a lo largo de todo el territorio, son parte de sus propias vidas. Archie, Radios de Chile.